Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio brique 97.6 de la frecuencia modulada a miércoles. Y comenzamos la semana en lo deportivo con el repaso a lo que nos dejó la última jornada que en este caso se atrasó ...en lo referente a la, a la competición senior de fútbol... ...a la segunda andaluza a la tarde de ayer... ...porque fue ayer cuando el Ubricuñón Deportiva... ...jugó su partido correspondiente a la trigésimo primera jornada... ...de esa segunda andaluza... ...y lo saldó con una victoria necesaria... ...si el equipo todavía quiere no solo ascender... ...sino hacerse con el título de liga... ...venía tras empatar en casa ante San Bernardo... ...tras perder también... La semana anterior ante Algeciras eh, en el campo de Gibraltar. Y y bueno, dos semanas consecutivas sin ganar, dos jornadas consecutivas ya era necesario romper esa dinámica y lo tenía que hacer en un campo muy difícil como el, el de la espera, donde esta temporada ninguno de los equipos de la zona alta ha conseguido traerse la victoria. Pero en este caso el Ubric Unión Deportiva sí lo hizo. Dos goles de Peluca y de Lolo fueron suficientes para que el equipo de Miguel Domínguez consiguiera sumar en esta ocasión su decimonovena victoria de la temporada Continúa en lo más alto de la clasificación Continúa aventajando En los mismos puntos a sus rivales Porque, atención, todos ellos Ganaron, y además el Ubrico Unión Deportiva eh, Fue a este partido Fue a espera, sabiendo ya lo que habían hecho todos sus rivales Que habían ganado, y por lo tanto No se podían permitir ceder ningún punto Si quería mantener ese liderato De la tabla clasificatoria Fue un partido de mucha pelea Fue un partido en el que Bueno, pues... Eh, el conjunto local a pesar ya de que no tiene nada que hacer ni por arriba ni por abajo les puso las cosas muy difíciles a los de eh, miguel domínguez y en ningún momento eh, pues estuvieron fuera del partido sino todo lo contrario pelearon hasta el último minuto por eh, buscar el gol eh, del empate tuvieron en las eh, en el comienzo de las do, de las dos partes pues sus mejores minutos poco a poco el ub bricoñón deportiva se pudo hacer un poco con el control de la situación y sobre todo le viene muy bien Eh la media pasada la media hora de la primera parte, los dos goles que llegaron casi de forma consecutiva, uno de, de Peluca eh, que recogió un rechazo dentro del área y la clavó en la portería del meta espereneño. Y el otro de Lolo, también tras una jugada entre Fran y Peluca, que terminó con el, el, el extremo ubriqueño, pues empujando el balón y estableciendo ese 0-2. Pasó a puro el Ubrico Deportiva en la segunda mitad, a acortó distancia a la espera, tuvo pues, eh, en esos eh, primeros minutos el conjunto local pues eh, un apretón, digamos que apretaron más, eh, tuvo ese, ese control, ese dominio, ...pero mmm, se fue zafando de él... ...poco a poco... ...el Ubric Unión Deportiva... ...para terminar trayéndose la victoria... ...en un partido en el que... Eh, ...en este caso pues... ...se pitaron hasta seis minutos de descuento... dio la colegiada de este partido... ...seis minutos de descuento... ...por lo tanto victoria... Eh, ...como hemos dicho en la decimonovena... ...del Ubric Unión Deportiva... ...que le sirve para seguir... Eh, ...encabezando esa tabla clasificatoria... ...quedan nueve puntos en juego... Y ahora mismo podemos decir para el Ubrico Deportiva, no para el ascenso, pero para el Ubrico Deportiva se cae otro rival, porque ahora mismo tan solo el equipo de la Salle, de los que estallan fuera de ahora mismo de la zona de ascenso, eh, podría matemáticamente alcanzar al Ubrico Deportiva. Lo tiene a seis puntos, hay nueve en juego. Muy difícil lo va a tener el conjunto de, de la Salle, ya decimos, para... Eh, ...arrebatarle esa posición al Ubrico Deportiva... ...que, vamos, no es que sea el objetivo del equipo puertorrialeño... ...pero matemáticamente... ...ese equipo puede privar del ascenso al conjunto ubriqueño... ...pero en este caso... <coughs> eh, ...hay que decir que la próxima semana, la próxima jornada... ...podría el Ubrico Unión Deportiva ya certificar matemáticamente... Eh, ...ese... ...el ascenso a esa primera andaluza... ...para ello, pues, en la próxima jornada tiene que sacar un punto más que, que su rival. Es decir, si gana el conjunto de La Salle tendrá que ganar también el Ubrición Deportiva y matemáticamente no será todavía eh, no estaría todavía ascendido porque en este caso todavía le resta ese último partido de liga entre eh, La Salle y el Ubrición Deportiva y el Golaveraz, por lo tanto, todavía no está decidido. Pero está decidido con Alcalá del Valle, está decidido con Tarifa. Y, y todo parece, como hemos dicho Parece indicar que si en la próxima jornada Precisamente la Salle se tiene que enfrentar a Tarifa Si Tarifa consigue vencer o empatar Y ganar el Lubrico Deportiva Pues ya no solo sería equipo de primera el Lubrico Deportiva Sino que por ese resultado Por esa derrota de la Salle Podría ser serlo, Tarifa, que ganaría en este caso E incluso Alcalá del Valle Si también sumara los, los tres puntos Son unas pequeñas cábalas Pero ya está la... ...digamos la posibilidad real... Ah, ...con anterioridad se tenían que dar muchas carambolas... ...ahora simplemente es... ...que gane el ubrique ...la próxima jornada ante el Atlético Sanluqueño B... ...y que no lo haga... ...el conjunto de... ...de la Sayen... ...además de eso el fin de semana nos ha dejado más fútbol... ...eh... ...de los equipos del ubrique Unión Deportiva... ...el Juvenil ganaba 1-5 a 5 a la Escuela de Fútbol Paquete... ...colista de su categoría... ...el Cadete jugaba dos partidos... ...jugaba el sábado en Jerez ante la Escuela de Fútbol Paquete... ...y empataba uno... Y ayer, aquí, y en el Barbadillo, conseguía ganar 4-1 al Atlético San José. También ganaba el Ubric Deportivo Deportiva Infantil, 0-9. Y esa primera, ese título de liga va a tener que esperar un par de semanas más. Existía la posibilidad, también eh, un alto porcentaje de posibilidades, de que en este pasado fin de semana el Ubric Deportivo Infantil se pudiera proclamar campeón de liga, pero el equipo de la UEA Sierra de Cádiz, que se medía al equipo del eh, San José del Valle, del Alcalá del Valle, perdón, en este caso, pues eh, poco pudo competir con, equipo, con el equipo Alca, alcalaino porque, eh, pues en este caso, perdía por un gol a 6 y lo hacía sin los, digamos, el equipo titular, el Wean, nos referimos, el equipo titular que en las últimas jornadas había conseguido escalar posiciones y que tenía la posibilidad de arrebatarle esa segunda posición al Alcalá del, del Valle. Pues no fue así. Así que tendrá que esperar a la última jornada, que ya se disputará dentro de dos fines de semana. El Alevín también ganó 10 a 2 a la afición Jereziste y Por último, el Benjamín, que eh, adelantó ayer el, pa el partido de la última jornada. Eh, vencía en un bonito encuentro a Marianista por seis goles a cuatro. Así fue la jornada en lo que a fútbol se refiere. Pero no solo hay que hablar de fútbol, porque el fin de semana también nos dejó muy buenas noticias en ciclismo. En lo que es la competición de ciclismo en ruta, el ubriqueño Rafa Rincón conseguía la tercera posición en la eh, 61ª, eh, 61ª Gran Premio Ciclista Chiclanero puntuable para el Ranking Andaluz, una victoria en categoría Master 40 que en este caso se decidió al sprint y en que, bueno, al sprint entre cuatro ciclistas y Rafa Rincón pudo al menos conseguir la tercera eh, posición. Eh, se le está resistiendo, digamos, una victoria al ciclista Udiqueño que sigue, está siendo el más regular en todo tipo de perfiles, etapa de montaña, etapa de llano y le falta, digamos, ponerle la guinda pastel, conseguir ...alguna vez esa primera posición porque está pisando casi todos los podios de las pruebas en las que eh, participa. Por cierto que en categoría también Máster 30 el, eh, el pradense José Miguel Bueno Perea también estuvo muy cerca del podio. Peleó por la segunda posición al sprint pero se tuvo que conformar finalmente con una sexta eh, plaza. Eso en cuanto a ciclismo en ruta, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de la mmm, segunda Rally Nova Bike, prueba puntual para el circuito de apertura de Cádiz, de ciclismo BTT, en el que Jorge López Janeiro fue tercero Master 40. Es la última prueba del, del torneo Apertura y, por lo tanto, se eh, queda finalmente con la segunda posición en este torneo Apertura. Y también se celebraba eh, este eh, pasado fin de semana... En lo que a ciclismo se refiere, pues la primera media maratón, la Puebla del Río, en la que participaba el ubriqueño Miguel Santos Oliguela, que terminaba en la quinta posición de la categoría. Master 40. También destacar en, ya en el deporte del piragüismo, donde, como saben, tenemos un ubriqueño compitiendo, Juanlu Venegas, que participaba en la Eurochallenge de eh, Villajoyosa el pasado fin de semana en la modalidad K1, en la que conseguía la séptima posición de su categoría y la trigésimo novena de la general. Eh, tras la Eurochallenge, en el mismo escenario, acogía la Copa de España, prueba de la Copa de España, en K1 el eh, ubriqueño terminaba en cuarta posición de su categoría y en K2, junto a Joaquín González, conseguía la segunda de su categoría y la cuarta de la, de la general. Por lo tanto, en líneas generales, eh, aunque en el plano individual le ha faltado por pues, muy poco para subir al podio, en, en esa modalidad K2, al menos, ha conseguido esa segunda posición. En la tercera prueba en la que participaban ambos, en la que ya pues las fuerzas... En este caso no es que los abandonaran, pero se dejaron resentir por el esfuerzo de los días anteriores. También el ubriqueño Antonio Pérez acompañó a Ernesto Salguero en el 44º Rally Costa de Almería, en el que el piloto del Gastor conseguía la tercera posición de la Copa Dacia Sandero, tras Jonathan Álvarez y José Luis y Fuente. Pues en esa Copa Monomarca en la que va a participar este año una tercera posición en esta segunda prueba del Andaluz, de, de rallies eh, que puntúa para la Copa de Asia. Y por último, destacar también que eh, ya tenemos campeón de la novena Liga Social del Club de Tenis de ubrique se trata de Pedro Jiménez Jiménez, tenista de Zahara de la Sierra, que se ha llevado la victoria en la máxima categoría de esta Liga Social, con 27 puntos, 8 victorias por 4 derrotas. Tras él, el Jorge Caro Roldán con 24 puntos y Dani Venegas Ortiz también con 24 puntos. En el nivel B, la clasificación la ha encabezado Manuel Castro con 25 puntos, seguido Rafael Monterrina con 18 y Jesús Cotrino con 16. Pues de estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida hablemos. ¿Estás pensando en una escapada de fin de semana? ¿En el puente del petaquero o en tus vacaciones de verano? Viajes Carrefour Ubrique te ofrece los mejores vecinos al mejor precio. El Caribe, costas e islas, fantásticos cruceros, América, Europa... ...aprovecha las ventajas y precios de la venta anticipada. Todo te espera en tu agencia de viajes Carrefour Ubrique. Además, contamos con servicio de taquilla para comprar entradas... ...para los mejores conciertos y eventos de este verano... ...y no olvides que puedes financiar tu viaje... ...con la tarjeta paz ...siempre con unas condiciones inmejorables... ...además recuerda para el Puente del Petaquero... ...por ejemplo, dos noches... ...precio de la habitación doble... ...en Hotel garbi Costa Luz en Conil... ...198 euros con pensión completa... ...en Hotel Alegría Costa Ballena... ...192 euros pensión completa... ...estas y muchas ofertas más... ...en Viajes Carrefour-Ubrique... ...estamos... ...en Calle General Luque Arenas... ...número 4... ...teléfono... ...956-46-10-50. De nuevo en Ubrique... ...Imágenes... ...tu estudio de fotografía... ...Imágenes... ...abre nuevamente sus puertas... ...en la calle... ...Doctor Herrero Arenas... ...17... ...frente al Colegio... ...Víctor de la Serna... Well, I'm ...en Imágenes... ...con nuestra profesionalidad... ...y experiencia de siempre... ...inmortalizamos los mejores momentos de su vida... ...bodas, bautizos, comuniones y cualquier tipo de evento... ...también atenderemos a la industria marroquinera... ...con la calidad que este sector precisa... ...además en Imágenes contamos con detalles y decoración... ...para tus eventos... ...Imágenes es oficial de la marca Mr. Wonderful... ...Imágenes, siempre damos tu mejor imagen... Querobel you Salón de Celebraciones La Vega y Euro Catering en la zona de expansión. Disponemos de un amplísimo local totalmente equipado para sus celebraciones: bodas, comuniones, bautizos y cualquier tipo de eventos. Además, si ya dispone de lugar, le alquilamos mobiliario, material de hostelería, equipos de sonido, locales, campos o todo lo que necesite. Pida presupuestos sin compromiso, disponemos de diferentes precios adaptados a su presupuesto y necesidades. Despreocúpese de todo, déjelo en nuestras manos y sorpréndase de nuestro servicio, Salón de Celebraciones La Vega. Nueva apertura de asador de pollos, los pollos de Arcos Sánchez e Hijos en calle San Sebastián número 32, Antiguo asador La Esquina, frente a la farmacia. En asador Los Pollos de Arcos, con 40 años de experiencia. En el sector de la alimentación les ofrecemos un amplio surtido para llevar a su mesa. Tapas frías, aliños, pescaito frito, pollos, costilla y cabeza de lomo asada. Platos de la casa y exquisitos de pollo. Abrimos todos los días por la mañana, excepto los martes, por descanso. Asador Los Pollos de Arcos, en calle San Sebastián 32, frente a la farmacia, teléfono 611-054-314. Si no sabes qué vas a comer, Asador Los Pollos de Arcos. 17ª Ciclo Deportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. ...el domingo 20 de mayo... ...las carreteras de la Sierra de Cádiz... ...acogerán una de las marchas cicloturistas... ...más atractivas de Andalucía... ...100 kilómetros con la ascensión... ...a dos puertos de montaña de primera categoría... ...prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo... ...el recorrido será Ubrique, El Bosque... ...Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera... ...Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema... ...Villaluenga de Rosario, Benaocaz y Ubrique... ...el tramo del puerto de Las Palomas será cronometrado... ...precio de la inscripción 19 euros para federados... ...y 29 para no federados... ...más información e inscripciones... ...en asociacionciclistaubrique.blogspot.com ...el domingo 20 de mayo... ...decimosétima ciclo deportiva Villa de Ubrique La Patacabra... ...organiza Asociación Ciclista de Ubrique... Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, FLR Bicicletas, Experiencia Outdoor, Quesos Payoyo, La Ventolera, Siete Pecados, RS Sport y Radio Ubrique. hoy y y dos minutos de la tarde, nos metemos de lleno ya en el repaso de la jornada deportiva del fin de semana largo del Puente, porque nos eh, han sucedido en este caso los, eh, las citas deportivas desde el pasado viernes por la noche, con la jornada de la Liga Local de Fútbol, Fútbol o Sala, por cierto, todavía no tenemos o no han salido publicados los horarios de lo que va a ser la próxima jornada, eh, decíamos eh, que desde el pasado viernes, pues prácticamente... ...hasta ayer, ayer tarde, con la disputa de esos dos encuentros... ...en este caso, eh, tres, podríamos decir, tres encuentros... ...que protagonizaron equipos ubriqueños... ...en la categoría Benjamín, en la categoría Caletis... ...sobre todo, en la categoría Señor. Victoria del Ubrique Unión Deportiva, victoria muy importante... ...tres puntos necesarios ya en esta recta final... ...todo lo que sea sumar en tres en tres, de tres en tres... ...dan un empujón al objetivo indudable... ...y es lo que necesitaba el Ubrique Unión Deportiva... Que, viajaba a uno de los campos más difíciles de la categoría, a pesar de que el Espera, pues en este caso, no ha sido un equipo que haya estado rondando los puestos altos de la tabla, pero su terreno de juego, su feudo, se le ha atragantado a todos los equipos de la zona alta. Si bien es cierto que ahora, con un Espera que ya no se jugaba nada, el Ubricuñón Deportiva esperaba cierta relajación en el equipo rival, cosa que, por cierto, no fue así. El... Hay que destacar que, sobre todo... En los primeros minutos al Ubricuñón Deportiva le costó mucho sacar el balón, salir de su campo. Presionaba bien el equipo eh, local, pero en este caso no presionaba por crear ocasiones, porque ocasiones de gol en este primer periodo tuvo muy pocas. El Ubricuñón Deportiva remodeló un poquito su esquema, ma, ma, más que nada su cambio de cromos. Eh, Dani Chávez pasó del centro del campo a la defensa y, en este caso, eh, de la defensa al centro del campo pasó... Eh, eh, Álvaro González El jugador juvenil Del Ubrique Unión eh, Deportiva Por cierto, que también contaba O llegaba el Ubrique Unión Deportiva a este partido Con dos bajas sensibles Carlos Gil por sanción, como saben Después del partido de San Bernardo, donde fue expulsado Y a última hora se sumaba la baja de Paco Otra baja sensible, ausencia sensible Para el equipo Que bueno va a necesitar De, de uno de sus mejores jugadores Del, que, del timonel, digamos, de este barco ...en estas últimas eh, jornadas... ...pues... Eh, ...digamos, una vez hecho este cambio... ...parece que el equipo ya... Eh, ...fue poco a poco... Eh, con, eh, ...sintiéndose más... ...un poco más cómodo sobre el terreno de juego... ...y creando ocasiones... ...de hecho, Lolo, muy atento... ...en el minuto 21... ...se aprovechaba de un fallo en defensa... ...para recuperar un balón... ...y quedarse solo, plantarse solo ante el portero... ...de la espera, pero... ...cruzó demasiado el esférico en su tiro... ...y el balón se fue eh, fuera... ...por su parte... ...digamos que la espera no creaba muchas ocasiones... ...pero casi todos los balones divididos eran... Eh, o, ...o en disputa... Eh, ...terminaban en sus en sus pies, en pies de la espera... Eh, ...en esta primera parte, pasada la media hora... ...llegaba el primer gol del Lubric Unión Deportiva... ...un tiro de Lolo dentro del área... ...andaba uh, en la mano de un defensor que en este caso la colegiada del, del partido, Domínguez Moya, no o, consideró punible, pero su rechace cayó en el pico del área, donde Peluca recogió el balón y la clavó al palo largo, poniendo el, uno, el 0 a 1 0-1 a en el luminoso. Eh, fueron minutos del dominio de Lubrico Unión Deportiva, porque tan solo siete minutos después, Fran abría a banda... ...a Peluca, que con un buen control se metía en el área... Y, ...y la ponía en el segundo palo donde se encontraba Lolo... ...que tan solo tuvo que empujar el balón para poner el 0-2... a ...se le pusieron las cosas muy de cara al Ubrico Deportiva... ...en esa primera mitad, con un 0-2 a se fue el partido al descanso... Eh, ...se las eh, veían muy felices los ubriqueños... ...pero en este caso, eh, nada más arrancar la segunda mitad... ...una indecisión en defensa... ...le costó el gol al Lubrico Deportiva... Se, coni, ...se ponía a la espera con el 1-2... ...y se metía en el, en el partido... ...unos 10-15 primeros minutos de este segundo periodo... ...en los que apretaron... Eh, ...mucho los jugadores de la espera... ...pero eso sí... ...no consiguieron... ...crear alguna ocasión clara... ...por su parte el Lubric Unión Deportiva... ...en este periodo... ...estrelló hasta dos balones en el larguero... ...uno tras un remate de cabeza de, de Álvaro y el otro una falta directa que Lolo también mandaba al larguero. A falta de 15 minutos eh, para el final llegó una ocasión muy clara para el conjunto de la espera que en este caso desbarató Alberto con una buena parada, un remate eh, de cabeza. Después vino otra jugada, no sin un poco de polémica, en la que Alberto salía por un balón Eh, le hicieron falta el jugador se quedó tendido sobre el terreno de juego él espera continuó la jugada y su tiro por suerte lo sacó Juanda bajo bajo palos de ahí hasta el final tocó sufrir hasta ya decimos hasta seis minutos de descuento decretó la colegiada del partido pero el bri cuón deportiva defendió bien trabajó mucho eh, planteó un partido eh, muy serio y en este caso Pues consiguió llevarse la, la victoria Vamos a hablar un poco más de, de este partido Con uno de los protagonistas que estuvo ayer En el eh, eh, Estadio Municipal de Espera Antonio Domínguez, que lo tenemos a otro lado del teléfono Antonio, buenas tardes Buenas tardes Partido clave el que se jugaba ayer en Espera Y, y el objetivo, pues, sobre todo era conseguir esos tres puntos Que eran importantísimos y necesarios, ¿no?, en este caso Pues sí, porque ya la altura que estamos de... Es... De, ...de la temporada... ...y con, lo, con los dos resultados que... ...los dos últimos resultados que habíamos... ...consechado... Cose, eh, ...pues era muy importante... ...ganar, ganar fuera de casa... ...y, y bueno... ...salimos con, salimos al partido con la... ...con la tensión y la intensidad necesaria... ...y, y así sucedió... ...que nos llevamos a nuestro punto. Mm -hmm. Antonio, conociendo de malos los resultados... De, ...de todos los rivales de antemano... ...que jugaron eh, durante el fin de semana... Y ganaron todos. Supongo que eso en partos metería un poquillo más de presión, ¿no? Claro. Te, tú mirabas la clasificación el lunes y veías que, que en el primer puesto de, que llevábamos tantos meses pues habíamos caído hasta la tercera posición. Evidentemente, un partido menos, pero bueno, eh, no estábamos ya primero. Y eso, quieras que no, pues ya hace que tenga una cierta, una cierta tensión, una cierta presión que... Bueno, que puede influir para mí o puede influir para mal. En este caso influyó en el buen sentido. Uh -huh. Comentar además que el, el el equipo se presentaba con dos bajas sensibles, como decimos, Carlos Gil por sanción y, y Paco por lesión a, a última hora. Y por suerte no los echasteis de menos, ¿no? Hombre, son dos bajas súper importantes. Estamos hablando de, de, de dos de los jugadores más, de dos de los pilares del ubique, ¿no? Y, y bueno, la de Carlos la sabíamos porque era por, por sanción de tarjetas, por amonestación de tarjetas, y la de Paco Fondo llegó de sorpresa el lunes en el entrenamiento. Así que, pues, bueno, arremar todo junto un poco más y, y, y así sucedió, que, que no, gracias a Dios no se notaron. Uh -huh. Se estuvo especulando durante la semana sobre el, bueno, el partido, el cambio de horario, que ellos estaban en fiesta, que ellos pues, en parte estaban ya algo desconectados, decían, ¿no? que, porque ya no tenían nada que hacer en la competición. ¿Qué tipo de equipos encontrasteis finalmente en espera? Y bueno, eso lo escuchamos como que, que sí. si jugamos el martes, como que, que digamos que no iban a jugar con la intensidad de la que ellos están acostumbrados a jugar allí en su campus. Pero vamos, nosotros no le hicimos caso porque eh, porque primero un futbolista cuando falta ter al terreno de juego no juega a perder ni empatar, juega a salar a ganar. Y más allí que son un equipo muy intenso que, que no, no dan por perdido ningún balón y, y así salieron, así es, fue el partido, que no nos regalaron nada. Uh -huh. Un partido con mucha pelea, un equipo muy guerrillero, que no lo puso fácil, ya decimos, a pesar de que no se jugaba, no se jugaba nada, y bueno... Y para vosotros también ha, ha, ha sido todo todo un logro, porque hasta ahora no habíais ganado en espera, ¿no? Bueno, yo llevo ya en el fútbol, desde, desde infantiles, y uh -huh. no, nunca nunca había ganado en espera hasta hoy, hasta ayer. Así que, mmm, pues, la alegría que, que me llevé personalmente es doble. Uh -huh. Oye, <ríe> por fin... una, una primera parte en la que os costó salir en, en los primeros minutos, ¿no? ¿Cómo fue? Pues la verdad que como hemos hablado antes notamos la, la presión y la atención que teníamos de, de tener que conseguir los tres puntos y así sí, no y eso quizá pues, hizo que el equipo empezara hablando un poco más atrás uh -huh. pero a medida de que iban pasando los minutos y con el cambio que tú antes has comentado de, de Xavi pasarlo al centro de defensa y Álvaro al centro del campo pues el equipo Como que como que cogió, co, cogió más, más fuerza más, uh -huh. ma, Sí, más fuerza desde tu campo y, y bueno, íbamos ganando metros Y uh -huh. empezaron a llegar las ocasiones Eso era lo que tuvo Y, y bueno, se notaba ya otra cosa Hasta uh -huh. que, que mar, conseguimos marcar el primer gol Y ya los dos o tres minutos después conseguimos anotar el segundo Uh -huh. Y bueno, y nos fuimos al descanso con una con un resultado plácido Los goles eh, casi seguidos que, que supongo que, que cambió mucho el, el panorama ¿no? Que hasta, hasta entonces habíais vivido Pues sí, la verdad es que llegamos al descanso Diciendo que habíamos terminado la primera parte muy bien muy bien, El equipo muy bien muy bien plantado Pero que había que seguir Que uh -huh. era un, un buen resultado, un resultado amplio pero que teníamos que seguir con la misma intensidad. Y ellos, como decimos, muy peleones, pero creo que inquietaron un poco, ¿no?, a, a Alberto. Sí, hombre, la, la verdad que la virtud de ellos no es que tengan jugadores ofensivamente muy buenos. Ellos son más un equipo rojoso, eh, los que di disputan todos los balones, son muy, muy cómodos para, para rival y en eso basan su juego Ajá. Uh -huh. Bueno, y, y digamos tras el paso por vestuario arrancaba la segunda mitad que no comenzó nada bien porque al poco a los pocos minutos ellos a cortar una distancia, ¿qué pasó? ¿Cogió despistado? Pues la verdad digo, no, yo no noté que, que el equipo entrara más frío, más relajado, sino que fue una falta que, que, que fue sacada desde el campo propio de la Efera, es decir, que, que no era ni una falta peligrosa ni nada. Uh -huh. Un balón que colgaron allí un, un pelotazo digamos al área. Y hubo una indesección entre Alberto y la decencia, y la aprovechó delantero de ellos para, para tocarla y desviarle el balón y meterla dentro de la portería. Uh -huh. Supongo que apretarían en esta segunda mitad buscando el, el empate, aunque eh, también vosotros pudisteis sentenciar con alguna que otra ocasión, ¿no? Bueno, las ocasiones más claras la tuvimos nosotros, la verdad. Pero sí que es verdad que ellos tuvieron una clara, ¿eh? que paró hizo una voz muy buena para Alberto. Pero el dominio de, del juego y las ocasiones lo seguíamos teniendo nosotros. Así que es verdad que, que teníamos una, una una cierta un cierto nerviosismo porque era un resultado muy corto uh -huh. y en el fútbol ya sabemos que con cualquier jugada te, te pueden marcar un gol. Uh -huh. uh -huh. Entonces por eso veíamos peligroso de resultados, pero por el juego no. El juego seguíamos nosotros teniendo la pelota y, y teniendo las ocasiones. O también hay que saber sufrir en esto, como siempre hemos, hemos comentado, eh, en estas situaciones, a pesar de que hayas dominado durante todo el partido, si se da esa, esa circunstancia, un marcador corto, y sobre todo en terreno ajeno, hace que que se tenga que sufrir para sacar lo, los tres puntos. Eh, Antonio, había que ganar sí o sí en esta jornada, porque lo necesitaba el equipo después de, de no hacerlo en las dos últimas jornadas, Y bueno, eh, supongo que esto ya es el último arreón para meterlo ahora para meteros ahora sí ya en lo que es la resta resta final, ¿no? Bueno, ya digamos que, que nos quedan tres partidos, que sacando, matemáticamente nosotros sacando cuatro puntos, o incluso ganando el domingo, este domingo en casa, uh -huh. y la Salle no ganando en Tarifa, es decir, empatando o perdiendo, estaríamos matemáticamente ascendidos ya. O sea, que, que si antes lo teníamos de cara al ascenso, ahora lo tenemos más que nunca al ascenso. Y, y bueno, y, y tenemos esa gana y esa ilusión de que de que esto ya, ya termine una vez y consigamos ya el, el tanto deseado ascenso. Lo que sí reconocerá que la liga está muy bonita, el que se llega a estas últimas jornadas, vosotros que sois el líder sin que tengáis todavía nada asegurado, Eh, matemáticamente, y aunque tengáis eh, el ascenso ahí, que lo estáis rozando con, con los dedos, eh, está claro que aquí no cede nadie, ¿no? Que, y, y tengo la impresión de que no sé ya si el ascenso, porque como todo, como hemos dicho, la semana que viene ya es una opción real y factible, pero lo que es la pelea por la Liga, hasta el parece que hasta el último minuto no se va a decidir, ¿eh? Sí, claro, la pelea por la Liga, el primer puesto, hasta la última jornada, que jugamos contra el Asaya aquí en Uri no se, va, no se va a decidir Pero sí que es verdad que, que es una liga muy disfrutada Sobre todo en los puestos de arriba Y hombre, eso para, para el espectador de, que va al campo de fútbol Que pues eso le gusta ¿no? Pero bueno, o sea, para nosotros que somos un equipo Que llevamos tantos meses, primero, segundo, primero, segundo Y no vemos y, y no vemos con claridad todavía el, el poder decir somos campeones O hemos ascendido pues la verdad es que, que ya esta altura de hace incluso ya Estresa, poco pesado. ¿no? <risa> Estresa un poquillo, desde luego, porque sí. se ha visto que se ha hecho muy buen trabajo, que solo os han perdido tres partidos y que, eh, eh, a pesar de esos números, todavía no, no tenéis asegurado nada. Bueno, con, con pocos días de descanso eh, llega este Atlético Sanluqueño B, um, a priori sobre el papel, el partido más asequible Pero hay que destacar una cosa. Primero que el equipo está bajo, el Atlético Sanluqueño, eso es obvio, pero que no está salvado matemáticamente por lo que este equipo también se va a jugar mucho en Urique, ¿no? Sí, claro. Ellos vienen con la, con la intención de, de salvar porque me parece que quizás si les queda un punto para, para conseguir la, eh, la permanencia. Uh -huh. y, y bueno, claro, ellos mientras antes, antes la consiguen, pues mejor, ¿no? Y van a venir a por todas ...jugándose la vida igual que nosotros... ...y no nos esperamos un partido... ...relajado y fácil ni mucho menos... ...al revés vamos a, a tener que... quedarlo todo y competir hasta el final... ...seguramente... Uh -huh. ...que preocupa en parte... Eh, eh, ...digamos el estado de... ...del equipo me refiero... Eh, ...creo que tú terminaste tocado ayer... ¿no? En, ...en el tobillo... ...el lobo también terminó... ...pues con un, un problema por un golpe en un ojo... Eh, paco pues ese esos problemas de rodilla eh, que es eh, cómo está la cosa porque ahora ya decimos llegar los partidos clave el, el momento decisivo de la, de la competición y entiendo que nadie se lo quiera perder pero también hay que ser un poco precavido y ten, ten, teniendo en cuenta que quedan tres partidos y quizás eh, el que es, este que va a ser en casa es el que más se puede permitir uno pues descansar si lo necesita no cómo vais ¿Cómo llegáis a este partido Pues, si te digo la verdad, la plantilla llega un, mm, físicamente cansada uh -huh. Porque son muchos meses a un nivel muy muy alto, muy regular todos los meses Y quiera que no se nos eh, Después el tema de lesiones, pues el, el, la de Paco que eh, hablamos Que por lo menos tendrá para una semana más seguro uh -huh. y, y luego que se hizo baño en el pómulo pero vamos, no creo que tenga problemas para disputar el partido del domingo. Y yo me hice una 15 y, y a ver si, si podemos recortar y llegar domingo, pero no lo sabemos. Y por lo demás, en general lo que te he dicho, la plantilla está está físicamente, yo la veo cansada, pero no está como hace dos meses, al nivel que hace dos meses, que, que nos comíamos el campo, digamos. Pero bueno, es también normal eh, por el exceso de partidos, el exceso de mes entrenando y, y es lo que es lo que hay y lo que con lo que tenemos que que lidiar por todos. Ni vosotros ni ninguno, supongo, ¿no? Ningún equipo, me refiero, en ya vez, a estas alturas, ya, ya todo tiene ya que resentirse un poquillo, ¿no? Está claro, ya el cansancio empieza a resentirse en todos los equipos. Y, y bueno, fui por ejemplo fui a ver el tarifazo hablado del rey Y tenía una la el equipo que llevaban eran con tres jugadores es decir mm. que ya las plantillas por lesiones por lo que sea empiezan a recortarse porque es normal claro se hace la, se hace la temporada larga pues nada pues después pues, ya ya decimos pendiente este próximo domingo que por cierto el partido será a las 6 de la tarde en el antonio eh, barbadillo la, a la misma hora que se tarifa la salle no habéis querido ponerlo, digamos, eh, eh, obtener el mismo el mismo horario para ver lo que sucede, ¿no? Claro, para, para saber si la no gana y, y nosotros conseguimos los tres puntos para, para digamos, que celebrar ya una vez por todas la ascenso. Uh -huh, y para que la afición sepa ¿no? en, en ese momento pues que, que el equipo ha ascendido que tiene que esperar algunas semana más. Pues bueno, nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Eh, en principio, como siempre, darte las gracias, enhorabuena por esta victoria. Y lo que ya se puede decir a estas alturas, ¿no? por lo que tú comentas, ya queda apretar los dientes y ese, ese arreón final, porque estamos a, a, a tres pasitos ¿no? de, de hacer historia en el fútbol ubriqueño. ¿eh? Pues sí, la verdad es que, que eso lo hablamos ya hace hace, hace un tiempo que, que ningún equipo en Ubrique en toda su historia había conseguido ser primero en su, en su ligues. Uh -huh. Así que que nuestro objetivo más que la ciencia ya es conseguir el primer el primer pod. Y es factible. Pues y, nada, Jesús, una dime. cosita que quería decir que la verdad es el desplazamiento de aficionados que hubo de de Uricafera fue increíble. Uh -huh. Si no llegaron más 50 personas cerca tuvieron y darles de aquí muchas gracias y, y que sin ellos no no hubiésemos conseguido la victoria, seguramente. Uh -huh. Pues ahí queda esa nota, le íbamos a destacar también ese desplazamiento de, de ubriqueños a, a espera, que supongo que será mucho mayor eh, cuando sea vuestro último desplazamiento, que será aquí al lado a, a Prado del Rey, y vamos a ver cómo, cómo está la clasificación, cómo está todo, porque también puede puede ser histórico ese desplazamiento. Pues nada, Antonio, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues gracias, sí. Mucha suerte, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. El Ubrico Unión Deportiva que desplazó pues una expedición con 16 jugadores, con Alberto en la portería, Mario en defensa, junto a Dani Chávez que comenzó en el centro del campo pero después atrasó, retrasó su posición, con Lolo, con Peluca, Aníbal, Lobo, Juanda, Álvaro, Pedro Pablo y Franck. En el banquillo esperaron Benji y Paco, pero ya decimos, eh, por digamos por ocupar, por ocupar poder estar en el banquillo, entró en el acta, pero con, lesionado no, no iba a jugar, no, de hecho no jugó. Juanmi, Raúl Aguacil y Juanpe. Esos fueron los eh, ubriqueños eh, presentes en ese municipal de espera que sirvió para darle al Ubrique Unión Deportiva su decimonovena victoria. Eh, ya decimos, el partido se jugó ayer. ...el resto de la jornada ya se había disputado durante el fin de semana... ...y ya eran conocedores los ubriqueños de lo que habían hecho sus rivales... ...todos ganaron... Eh, ...estos fueron los marcadores... Eh, ...Facinas 1, Divina Pastora Saluqueña 2... ...El Alcalá del Valle no tuvo problemas ante el alma de África en casa... ...ganó 4 a 1... ...Lasalle ganó en el débil derbi, derbi puertorrealeño... ...por 2 a 0 al Puerto Real Club de Fútbol... ...el Juventud de Prado de Reyes no pudo plantarle cara al Tarifa... ...cayó por un gol a 3... El atlético salduqueño en este caso pues eh, también eh, que va a ser el próximo rival del rique unión deportiva conseguía una victoria importante para ellos porque se enfrentaba a Rivera, que es un rival directo por la, en la lucha por la permanencia y venció por tres eh, goles eh, a uno por lo tanto eh, considero que esta victoria ha sido más importante para los aluqueños que lo que puedan hacer en ubrique porque con esta casi casi mmm, matemáticamente todavía no pero Así que virtualmente consiguen la, la permanencia El San Bernardo ganó 3-1 en casa Barbate Y Medina Balompié y los cortijillos empataron a tres goles El Algeciras B no jugó eh, Porque en este caso se tenía que haber enfrentado al Federico Mayo Que ya está retirado de la de la, de la competición Pues eh, comentar eh, Por lo tanto que con estos eh, estos marcadores La clasificación en lo que se refiere a la, a la parte alta La ...prácticamente eh, sigue igual... que ...sigue igual que la pasada semana... ...porque han ganado todos los equipos... ...que estaban en la zona alta, sí... ...Ubric Unión Deportiva sigue líder... ...con 66 puntos, 64 tienen... ...Alcalá del Valle y Tarifa... ...62 Algeciras B los cuatro en zona de ascenso... Eh, ...fuera del ascenso está La Salle con 60 puntos... ...y San Bernardo con 57... Mm, ...estos dos equipos... ...pues casi que todavía tienen opciones... Eh, ...a pelear por, el, por plaza de ascenso... Aunque, el uni, ...aunque San Bernardo ya no podría alcanzar... ...por ejemplo a Lubrico Unión Deportiva... Si, podía, ...si podría alcanzar al resto... ...pero eh, ya decimos... ...estos seis equipos son los que van a jugar... ...esas plazas de ascenso... ...San Bernardo tendrá que apurar... ...o va a apurar de hecho sus opciones... ...en esta última jornada... ...y tiene, depende, va a depender mucho de lo que hagan su, sus rivales... ...uno que se cae ahí afuera... ...es el Puerto Real con 54... ...que pues en este caso 8 puntos con 9 en juego... ...del cuarto clasificado, parece una quimera, ¿no?... ...el, el hecho de que el equipo de la Villa pueda eh, al, al menos alcanzar al Algeciras B... ...parece muy difícil y muy muy complicado. Por detrás ya en tierra de nadie, Cortijillo y Medina Balompié con 43 puntos... ...38, Juventud de Prado de Rey que se ha desinflado en estas últimas jornadas, por cierto... ...34, Divina Pastora Sanluqueña y Espera... 31 facinas y ahora aquí tenemos al Atlético Saluqueño B con 30, eh, y, y que es ahora mismo el que está salvado con 28, está el Barbate, que es el que marca la, la salvación. Y en zona de descenso tenemos a Rivera con 24 puntos y Alma de África con 16. Federico Mayo ya retirado, pues será da por descendido, ¿no? Pues en este caso Alma de África... ...pues... Eh, ...está ya descendido también... ...equipo que ya... El, el, ...la próxima temporada no militará en esta segunda andaluza... ...sino en la tercera... ...y el Rivera pues tiene opciones todavía... ...tendrá que pelear ahí con Balbate y Atlético Sanluqueño... ...para intentar apurar sus opciones... ...aunque también lo tiene difícil... ...tiene cuatro puntos de diferencia... Para, o, al, a, ...con respecto al Balbate... ...que es el equipo ahora mismo que marca esa zona de descenso... ...la próxima jornada... ...además de ese ubicuñón deportivo Atlético Sanluqueño B... ...que se va a jugar el domingo a las seis de la tarde... ...por ejemplo tenemos un Tarifa Lasalle... ...que va a ser el partido de la jornada sin duda... ...eh, si Lasalle pierde... ...pues dirá prácticamente... ...eh, adiós... ...a muchas de sus opciones... ...eh, si se dan otros marcadores... ...así que se juega la vida el conjunto de Lasalle... ...y también el Tarifa... ...Tarifa si no gana... ...también, aunque las, aunque... ...digamos que el ascenso todavía lo... ...lo tendría casi atado... ...lo que se le alejaría... ...se le pondría muy difícil sería la, el título liguero lo cual pues eh, no vendría mal ¿no? Eh, se dé el resultado que se dé si el Ubico y gana en cierta manera se va a ver eh, favorecido por un por un lado por un motivo u por otro ¿no? eh, el, el, también nos deja esta jornada un Puerto Real, Alcalá del Valle como hemos dicho el Puerto Real ya prácticamente ha quemado todos sus barcos ya no tiene opciones pero vamos a ver si al menos eh, intenta Eh, lo imposible, ¿no? Apurar, mientras las matemáticas digan lo contrario Pues a, a apurar esas opciones de, de poder meterse en, en zona de ascenso San Bernardo, pues no va a jugar esta jornada eh, Se va a llevar los tres puntos del Federico Mayo Y los cortiquillos reciben a las Algeciras B Así que, pues hemos dicho, varios frentes para esta antepenúltima jornada En la que eh, se puede o se podría en este caso ya Eh, ...celebrar un ascenso... ...si se dan los eh, resultados... ...que le convienen a Lubrico Deportiva... ...una última cosa... ...antes de dejar esta segunda andaluza... ...y es que... ...en la tabla de goleadores... Eh, ...Antonio Domínguez... Eh, de ...Peluca... ...sumaba su gol número 19... ...estado a 4... ...de Alberto Trujillo... ...que es eh, jugador del Tarifa... ...que lleva 23... ...es el máximo goleador de la categoría... ...por medio Borja Pimentel... ...de la Alcalá del Valle... ...y y Jesús Varo del Tarifa que también pues, han adelantado al jugador eh, ubriqueño otra lucha que hay que tener pendiente en, en el plano individual donde por cierto también está entre los máximos goleadores de la categoría Paco con 13 con 13 goles, pues esto es lo que nos dejó la jornada en esta segunda Andaluza Vamos a ir repasando lo que hicieron los otros equipos de Lubric Unión Deportiva en los poco más de 10 minutos que nos queda de programa y vamos a comenzar con el juvenil, la verdad que el equipo juvenil eh, tenía un plácido desplazamiento este fin de semana eh, a Jerez, se enfrentaba al colista a la escuela de fútbol Paquete que ha sumado cero puntos en los 18 partidos que ha jugado, 18 partidos, 18 derrotas, ha encajado 93 goles, nada más y nada menos, ya ha logrado 24. Eh, pues un equipo, como hemos visto, flojillo, eh, los números pues lo dicen todo, el Ubrijo Deportiva pues planteó un buen partido, jugó bastante bien, eh, tocó, oh, marcó también muy pronto porque... Eh, en el minuto 7 ya Pablo Loba adelantó a su equipo y en el 20 Alejandro de la Torre ya ponía el 0-2. Acortaron distancia los, eh, la escuela de fútbol Paquete, prácticamente la única ocasión <coughs> perdón, que tuvo en todo el partido y antes del descanso eh, de nuevo Alejandro de la Torre marcaba y ponía a su equipo con 1-3. Ya en la segunda parte... Eh, ...en este caso pues el dominio del Ubrique Unión Deportiva... ...o el control fue total... ...en una segunda parte muy tranquila... ...y bueno llegaron los goles de David Menacho el 1-4... ...y de Mario Dueñas el 1-5... ...comentar que jugaron con el Ubrique Unión Deportiva... ...dos eh, cadetes otra vez... ...tuvo que tirar de, de eh, jugadores del equipo cadete... Eh, ...Paco y Pascual tuvieron que tirar de... ...como decimos del, del equipo cadete... ...José Corral y Alejandro García Miranda, un ubicuñón deportiva que también le estaba costando ya terminar la, la temporada aunque por suerte ya solo le queda una jornada para cerrar la temporada eh, decimos esto porque desplazó a, a 13 jugadores 13 jugadores y tuvo que tirar del, del, del caleta así que imagínense si está justo a estas alturas el equipo eh, juvenil eh, jugaron Pedro Pazzo porse José, José González, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Mario Dueña, Juan Carlos López, Pablo Lobo, David Menacho, Julio Benítez y Antonio Gómez. Eh, también eh, estuvieron en el acta uh, y en el partido Alejandro García Miranda y Juan Ramón en Villa Villanueva. Pues en este caso eh, se fue la expedición que viajó del Ubrico Unión Deportiva que viajó hasta Jerez de, de la Frontera. Eh, resultados de la jornada, pues Guadalcafín 3, Amigos de la Cruz Roja 2, Bornense 3, Espera 0. Guadalcafín líder con 50 puntos, 42 tiene Marianista, 34 Espera, 33 Olvera, 30 Bornense Atlético, 27 Amigos de la Cruz Roja y Ubrico Unión Deportiva en la séptima posición, 23 Comarca de Jerez, 22 por lo nuevo La Granja y 0 Escuela de Fútbol Paquete. Este fin de semana, este próximo fin de semana, no hay jornada en la categoría. El, la jornada 29 se jugará el 13 de mayo, pero en esa, a Lubrica Unión Deportiva le tocará jornada de descanso, así que ya hasta el 20 de mayo no cerrará su participación esta temporada con el último partido de Liga. decía tiene que esperar pues 20 días para un solo partido con el que se despedirá de la temporada. Doble jornada para el Lubrica Unión Deportiva Cadete, que en este caso... ...jugó el sábado y también ayer, ayer martes... ...en el primero de los choques en, en Jerez... ...ante la Escuela de Fútbol Paquete... ...el eh, Ubrico Deportiva sacó un empate de, de este choque... ...un partido muy igualado... Eh, ...con, bueno, se disputaba, como saben... ...en el campo de Manuel Millán de Jerez... ...un campo pequeño donde el Ubrico Deportiva... ...no podía jugar prácticamente por el centro y un partido en el que hubo ocasiones para los dos eh, equipos, decir que eh, fue muy igualado el partido eh, ocasiones para los dos pero las más claras eh, para el Ubric Deportiva en el primer cuarto de hora de, del partido el encuentro se fue al descanso con empate a cero, eh, como hemos dicho muy igualado pero las ocasiones más claras para el Ubric Deportiva y en el minuto 60 se adelantó la escuela de fútbol Paquete el Ubrique Unión Deportiva eh, se vio obligado pues a, a quitar un defensa, poner más mordiente en ataque y adelantar las líneas. Se vio favorecido también por la expulsión de un jugador jerezano. Eh, buscó el empate desesperadamente. Fue expulsado otro jugador jerezano. Empató en el minuto 87 el Ubrique Unión Deportiva por eh, mediación de Alejandro eh, Rivera. Pues en este caso eh, se trajo un punto en un partido muy disputado e igualado. Eh... El equipo que jugó este encuentro fue el siguiente, Javier Gómez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Giovanni Senmontia, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, José Amaya Ruiz, Cristóbal José Amaya Ruiz, Alejandro Carretero, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron Juan Antonio Mariscal, Carlos de la Torre, Francisco Javier Pérez, Alejandro Corralero y José Luis Carrasco. Y ayer se medían al equipo del Atlético San José. Un partido en el que a los 15 eh, minutos ya ganaba el Ubrique Unión Deportiva por 2 a 0. Eh, el Ubrique Unión Deportiva presionó arriba y bueno a, al equipo del Atlético San José le costaba mucho sacar el balón. No tuvieron su día a los vallenses porque eh, no les salió nada. Ron, rondaban peligro pero no daban tres pases seguidos o ...el Lubrico Unión Deportiva por su parte... ...que no los dejó apenas apenas respirar... ...uno de los, de los partidos más completos de esta temporada... ...de Lubrico Unión Deportiva... ...que llegó a ponerse hasta con un 4 a 0... ...a su favor... ...y que encajó el gol... ...pues a falta de cuatro minutos... ...para, para el final... ...le tenían ganas... ...precisamente a este rival... ...porque en la primera vuelta... ...Lubrico Unión Deportiva perdió 3 a 0 con este equipo... ...y dando una mala imagen... ...se le dio la vuelta a la tortilla ayer... ...y se consiguió... ...pues esa victoria... ...marcaron por cierto... Alejandro Rivera, dos goles, eh, Alejandro García Miranda y Emilio González. Eh, la jornada en esta categoría nos dejó los siguientes marcadores. Eh, Florida, 5, Florida Club de Fútbol, 5, Güeya Sierra de Cádiz, b 0. Alcalá del Valle 2, Solvera 2, Gédula Balompié 4, Afición Jerezista 3, Escuela de Fútbol Paquete, Ubrique Unión Deportiva 1, eh, bueno, Atlético San José 1, Espera 4, Trebujena 4, Veteranos Jerez eh, B 0, y Puerto Senado Atlético 0, Villamartín 0. Eso hay que sumar el partido del Ubrique Unión Deportiva eh, que jugó antes el Atlético San José. Adelantó ese partido de, la, de lo que es este, que se es tendría que jugar este fin de semana. Se adelantó... Eh, ayer, y terminó, como hemos dicho, con esa victoria por cuatro goles a uno La clasificación, por lo tanto, está así Villa Martín, líder con 55 puntos 54 Alcala del Valle, 53 Puerto Serrano, 52 Espera 51 Olvera, 47 Florida, 39 Veteranos Jerez B 37 Tribujena, 36 Güeas eh, Sierra de Cádiz B 34 Atlético San José, 28 Arcos B 25 el Lubrique Unión Deportiva Eso sí, con un partido más 24, Escuela de Fútbol Paquete, 19, Gedula Balompi, esa Afición Jerezista. Ahora lo que hay que buscar es intentar superar, eh, lo cual va a ser muy difícil ya, eh, al conjunto de, del Arcos B, eh, que tiene dos par un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, un partido más que disputar. Por lo tanto, ya se ha superado a la Escuela de Fútbol Paquete en la duodécima posición, pero insistimos con un partido más disputado por el equipo ubriqueño. Y este fin de semana había opciones de que el Unión deportivo Infantil pudiera llevarse el título de liga, pero no dependía de sí mismo solamente, sino que dependía también de lo que hicieran el UEA Sierra de Cádiz B y el conjunto del Alcalá del Valle. Más o menos el Unión Deportiva esperaba ese favor del UEA Sierra de Cádiz que le hubiera servido también a ellos mismos para arrebatarle la segunda posición al Alcalá del Valle, pero no, no fue así. En cuanto a Lubric Unión Deportiva, afición jerecista, victoria contundente 0-9 a 9 por parte de Lubric Unión Deportiva, con tres goles de Manuel Benítez, otro de Cristian Mateo, tres de Carlos López y dos de Pablo Menacho. Sí, mucha historia del partido. Eh, había cierto temor a la reacción de los jugadores ubriqueños bajo presión cuando ya se ven pues, que tienen que defender esa primera posición y teniendo en cuenta que la afición jerecista ha sido uno de los equipos que mejor imagen dieron en la primera vuelta a su paso por el Antonio Barbadillo. Pero lo cierto es que ya a los 15 segundos el Ubrico Deportiva iba ganando. Eh, pues prácticamente eh, en el minuto 6 ya ganaba 0-2. a 2, Y a partir de aquí ya se tranquilizó mucho las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que eh, eh, al descanso llegaba el conjunto briqueño con una ventaja de 0 goles a 5, lo que le facilitó mucho la tarea en la segunda mitad más fácil de lo que se esperaba. Por su parte, el Güejar Sierra de Cádiz y Alcalá del Valle se partido eh, terminó con victoria del Alcalá del Valle por 1 a y llega a haber ganado si, eh, el, si hubiera ganado, como decimos el Güejar Sierra de Cádiz el Ubico Unión Deportiva se hubiera proclamado eh, campeón, campeón de, ganado o empatado campeón de liga, pero en este caso el Voyager de Cádiz dio minutos a los menos habituales, eh, curiosamente cuando se estaba jugando esa segunda posición y por lo tanto pues, eh, poco pudo hacer ante el Alcalá del Valle, que fue superior en todo momento al, al equipo serrano en el partido de Lubrico Unión Deportiva con la afición jerecista jugaron David López, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yuzia, Manuel Benítez, Carlos López, Cristian Mateo, Alejandro Rodán, Leandro Coronil y Álvaro Fernández. También lo hicieron Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Iván Jaén, Julio Mateos y Álvaro eh, Garcés. Eso fue el equipo que eh, presentó, en este caso, Antonio Barragán en ese partido que terminó por darle una nueva victoria a su equipo Eh, ...que lidera la clasificación... ...otro resultado... ...Florida Unión Deportiva 1... ...Villamartín 5... Eh, ...Olvera Cedo 0... ...Gédula Balompié 0... Eh, ...Espera 2, Trebujena 2... ...Y Veterano Jerez 2... Eh, ...Veterano Jerez B 2, Puerto Serrano Atlético 2... ...Ubric Unión Deportiva sigue de líder... ...70 puntos... ...68 Alcala del Valle... ...63 Huea Sierra de Cádiz B... ...58 Olvera... ...57 Trebujena... ...47 Villamartín... ...41 Gédula y Arcos... 35, Puerto Senado Atlético. 34, Espera. 26, Afición Jerezista. 21, Atlético San José. 15, Florida Club Deportivo. Y 7 puntos, Veteranos Jerez. El próximo rival del Ubrico Deportiva será la Olvera. Por su parte, la Alcalá del Valle recibe al Florida Club Deportivo penúltimo clasificado. Así que, solo cabe esperar que el Ubrico Deportiva consiga la victoria. Y una victoria que le valdrá una liga. con Una victoria se proclamará campeón de, de Liga decir que este fin de semana no hay jornada sino que la última jornada de, este, de esta categoría, de este grupo en este caso 8, eh, perdón, 8 no es el grupo 6, oh, 6, de la tercera Andaluz Infantil, la última jornada se va a jugar el 12 de mayo <música> poca historia también en la categoría Alevín, donde el Ubrique Unión Deportiva ganaba 10 a 2 a la afición jerezista con goles de Nicolás Sánchez dos goles, Francisco Fernández, Daniel Borque tres goles, Arturo Medenilla, Alfonso, Álvaro Macías, Álvaro Rodríguez y Nicolás López. El Elบุรีcoño deportiva que pues bueno, pues eh, a los siete minutos ya ganaba 3-0 y al descanso se fue con una ventaja de cinco goles eh, a uno Pues eh, ya en la segunda mitad completó lo que es la eh, completó lo que lo que fue el resultado, ese 10 a 2 con 5 goles en cada una de las eh, de las partes. Eh, Lubricu Unión Deportiva que jugó con los siguientes eh, componentes eh, de la siguiente plantilla. Jaime Fernández, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López, Álvaro Rodríguez, Francisco Javier Fernández. ...en cuanto al banquillo, que también tuvieron su oportunidad... ...Ricardo Galán, Daniel Borges, Rafael Oliva... Eh, ...Sammy Cajouaji, el Moussi, Nicolás Sánchez... ...Pablo Moreno y Pablo Rivera... ...resultados de la jornada... pues eh, ...Puerto Serano Atlético 0, Gedura Balompié 1... ...Villemartín dos Comarca de Jerez 6... ...Huea Sierra de Cádiz B2, Veteranos Jerez B2... ...Espera 5, Arcos B1... Florida dos, eh, Florida Club Deportivo 2, Florida Club de Fútbol 1, Liberación 6 y Alcalá del Valle 2 y Bornense Atlético 4 por Nuevo La Granja B 4. Comarca de Jerez líder con 87 puntos, 80 tiene Liberación 79, Puerto Serrano 72, Gádula Balompié 68, Villamartín 64, Ubriquen Deportiva en sexta posición, 60 Huelva Sierra de Cádiz B, 59 Alcalá del Valle. 53 espera, 42 Pueblo Nuevo La Granja B, 41 Afición Jerezista, 35 Arcos, 31 Veteranos Jerez, 28 Florida Club Deportivo, 26 Bornense, 9 Florida Club de Fútbol, cierre la tabla Escuela de Fútbol, paquete con 3 puntos. Próximo rival del Ubricuñón Deportiva, el Comarca de Jerez. Y este sí juega este fin de semana. Y ya por último, el Ubricuñón Deportiva Benjamín, que ganaba 6-4 al Marianistas. Con dos goles de Iker Pérez, otros dos de Jorge eh, Coronil, eh, otro de Adrián Trujillo y otro de José María López. Comenzó dominando el conjunto jerezano, que por cierto jugó un buen partido, jugó bastante bien, tocaron bien la pelota y bueno, presentó un equipo muy parejito. Eh, 0 a 3 en el primer cuarto de hora Ya se había puesto con 0 a 3 El conjunto eh, visitante A partir de ahí el Lubrico Unión Deportiva Cogió las riendas del partido Creó ocasiones No las concretó, todas las que tuvo Pero al menos sí logró acortar distancia Antes del descanso Se fue con 1 a 3 al descanso En la segunda parte El Lubrico Unión Deportiva Impuso su, su físico Y ya fueron llegando los goles Llegó a empatar 3 a 3 Respondió el marianista, 3-4, a 4-4 a y finalmente 6-4. La segunda mitad fue dominio de Lubrica Unión Deportiva y bueno, pues también se aprovechó para darle minutos, tiempo y minutos a los menos eh, habituales ya que se está cerrando la, la temporada. Jugaron Juan José Manzano, José Antonio Pacheco, Juan Carlos Vilche, Adrián Villa, eh, Adrián Trujillo, Iker Pérez y Cándido González. Fue el equipo titular, también lo hicieron Giovanni Jaén. Esteban Martín, Jorge Coronil, Hugo López y José María eh, López. Eh, se fue el equipo que presentó el Ubrico Unión Deportiva Ante Marianistas. La jornada que nos dejó por pues, los siguientes marcadores. Eh, Guadalcacín 11, Escuela de Fútbol Paquete 1. Puerto Serrano 3, Maria, eh, Marianistas B eh, 1. Eh, Villamartín 2, eh, Comarca de Jerez 3. Eh, Jerez Deportivo, Fútbol Club 0 Veteranos, Jerez 2 por lo Nuevo, La Granja 1 Arcos 9 Florida, Club Deportivo 0 Atlético San José 5 y Liberación 5 Alcalá del Valle 0 Hay que destacar que son partidos correspondientes a la 28ª jornada en la que descansaba el ubicuñón deportiva Este encuentro ante Marianistas que jugó ayer corresponde no a la, a la 32ª jornada tercera, que sería la siguiente sino a la 34ª al último partido de Liga se decir, ha adelantado el último partido de liga La clasificación está así 79 puntos arcos, 76 comarca de Jerez 67 ubico Unión Deportiva, tercera posición 59 liberación, 57 Alcalá del Valle 49 Atlético San José 46 Villamartín, 40 Polo Nuevo La Granja B 37 Jerez Deportivo Fútbol Club 34 Potosional Atlético 32 Marianistas B 26 Guadalcacín, 25 Florida Club Deportivo 23 Veteranos Jerez B 8 Bornes Atlético y menos 3 puntos Escuela de Fútbol Paquete, la próxima jornada de Lubrica Unión Deportiva, la de este fin de semana, eh, juega con el Comarca de Jerez y puede, parece ser, que el partido se va a adelantar al viernes. Y vamos a finalizar tan solo con los resultados de lo que ha sido la última jornada en la categoría Prebenjamín, en, en la segunda andaluza, en el grupo donde milita Lubrica Unión Deportiva, que ya jugó su último partido eh, en la jornada XXV, ...y que descansaba en esta última... ...estos fueron los marcadores... veteranos Jerez 8, Zona Sur 1... ...Arcosa 3, Florida Club Deportivo 1... ...San José Obrero 4, eh, Polo Nuevo La Granja 3... ...y Amigos de la Cruz Roja Jerez 3... Bornense Atlético 5. San José Obrero, campeón de liga, 55 puntos, 50 por lo nuevo La Granja, 48 veteranos Jerez, 37 arcos, 32 Bornense Atlético, 27 Villamartín, séptima posición para el Ubric Unión Deportiva con 25 puntos, 22 amigos de la Cruz Roja, 16 Florida, 10 zona sur y 0 que duraban un pie. Un Ubric Unión Deportiva que ha jugado 20 partidos, ha ganado 8, ha empatado 1 y ha perdido 11. Ha marcado... 62 goles y ha encajado 72, son los números del equipo que en este caso eh, ya ha cerrado su andadura en la competición eh, liguera pues y que ha dirigido Pepe Soto una temporada más, con esto nosotros nos vamos, ya estamos fuera de tiempo, volveremos mañana a eso de las 5 y media de la tarde, hasta entonces muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brite <risa>